Dirigido y presentado por el reverendo Moisés Salvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, a todos ustedes que están en sintonía, que la bendición de Dios sea sobre vuestras vidas. Hoy, en esta mañana, es un día lindo, precioso, en el cual vamos a orar también por los dolientes y enfermos. Es el día de la oración, de la sanidad de la libertación de los milagros milagros que hace nuestro dios que hace nuestro salvador el señor jesucristo el dios de gloria el que todo lo puede y el que todo lo hace para él no hay nada imposible nada imposible porque cuando él dice lo hace y si él lo dice es la verdad por eso en esta mañana queremos y deseamos que la bendición de Dios esté en las vidas, en las personas, en todos aquellos que están en sintonía y que buscan de Dios la libertación, buscan de Dios el, el beneficio para sus vidas y para sus almas. En esta mañana entonces, estimados amigos oyentes, deseo que la bendición de Dios se acerque a su vida. Para eso voy a leer un salmo, un salmo lindo, precioso, precioso que ya tengo escogido para cada uno de nosotros Salmo 28 dice así A ti clamaré, oh Jehová roca mía no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro Oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales humedecido, conforme la obra de sus manos por cuanto no atendieron a los hechos de jehová ni a la obra de sus manos él los derribará y no los edificará bendito sea jehová que oyó la voz de mis ruegos jehová es mi fortaleza y mi escudo en él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y y con mi cántico le alabaré Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre amén qué lindo y precioso salmo el cual he leído y el cual me ha llenado mi corazón de gozo y de alegría en esta mañana, porque Él es mi fortaleza, es la fortaleza de todos aquellos que confían en Él. ¿Confía usted? ¿Confía usted en Dios? Aquí dice Jehová, que es una palabra muy usada entre el entre la lengua española, pero eh, se traduce por Señor, es Adonai, en casi todas las lenguas otras, idioma se, se traduce por señor y en el hebreo está escrito por señor no obstante nosotros como tuvimos mucha influencia de los españoles y esta, esta biblia fue traducida por español en el 1909 especialmente lo no cierto que lo escribieron solamente eh, a ver monjes y, y curas católicos que ellos eran de españa Entonces lo tradujeron siempre por Señor. Y en el mil, 1960 que es la traducción de esta Biblia también más Jehová o oh Señor es el mismo. Es el mismo Adonai. Es el mismo Señor. Por lo tanto, él nos guiará, él nos ayudará. Y en esta mañana le pido a usted, auditora, auditora que tenga fe en el Señor. Que confíe lo imposible de eh, ponga ese pensamiento o esas palabras en su boca señor tú haces lo imposible lo que yo no puedo hacer ni nadie puede hacer usted lo hace y ese va a ser el tenor de nuestro de nuestro programa en esta mañana para que usted reciba la bendición la sanidad para que ve eh, sus problemas y sus eh, dificultades que tiene Con la ayuda de Dios, Dios va a enviar ayuda para usted, por eso digo con la ayuda de Dios, usted va a salir victorioso, va a salir triunfante, como decimos por ahí mucho, va a salir adelante, a lo mejor va a salir para arriba usted, ¿Ah? no obstante, cuando pensamos y confiamos en Dios, la fe mueve montañas, sí señor. Y mueve la montaña de dificultades, mueve esa montaña inescalable de dolencias y enfermedades y de problemas y de tristezas y de pobrezas y de toda cosa que atañe para mal a nuestra existencia. Que Dios en esta mañana entonces te haya hablado por el Salmo 28 que el primer versículo dice así, a ti clamaré, oh Jehová roca mía no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro porque esos ya no tienen esperanza se acabó el tiempo pero estando nosotros aquí en pie vivos en esta tierra ah, pidámosle que no nos deje sino que se acerque a nosotros y él se acercará porque él escucha nuestra oración y nuestra petición Así sea. Y ahora, estimados amigos oyentes, yo traje un himno especial para ustedes que lo canta un varón que ya no está con nosotros en esta tierra. Y este hombre era pequeñito, se, llama, se llamaba Nelson Ned, que canta para ustedes mi pobre alma estaba lejos del camino del Señor para todos ustedes mi pobre alma estaba lejos de los caminos del Señor yo era un ciego y despreciable pecador pero Jesús convirtió ni nieblas en cuando me dio la mano y me tocó cuando su mano Jesús me ofreció cuando esa mano Cuando me dio Su santa mano me tocó Ahora Vivo alegre Desde que lo acepté y aunque en tempestad tranquilo puedo estar pues por Cristo yo soy libre del temido y del mal desde que me dio la mano y me 도bo cuando su mano Jesús me ofreció Cuando esa mano me alcanzó y me tocó Yo era un pobre perdido Sin Dios, sin Jesús Cuando me dio su santa mano y me tocó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 Escuchó qué lindo es ese himno, ¿verdad? Yo comentaba aquí con nuestro amigo que hace la técnica en esta radio Nuestro amigo Juan Carlos Que en el año 62 Cuando llegué al Brasil Yo era un jovencito Y lo cantaba un grande hombre Un cantante evangélico Que se llama Washington Alves Es un mulato Con una voz extraordinario Cuando Dios extendió a su amor para mí Es el título del himno Y quedó pero en el corazón de todo Brasil Porque es un himno tan precioso, tan lindo Hoy lo cantó entonces Nelson Net para nosotros Sí, cuando Dios extendió su mano Entonces nos sacó, ¿verdad? Bueno, y luego estaré leyendo para ustedes Porque hoy es el día de la sanidad, de la libertación De los milagros del Señor a través de la oración y de la petición al Señor Ya esté usted clamando, esté clamando a Dios, esté orando, esté pidiendo a Dios Tenga su corazón puesto en la fe en el Señor Porque voy a leer para ustedes una parte de la Sagrada Escritura Que está en Lucas capítulo 7 La vida eterna y la eternidad en y en nadie más. dice así después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía entró en Capernaum se refiere a Jesús y el siervo de un centurión a quien este quería mucho estaba enfermo y a punto de morir cuando el centurión oyó hablar de Jesús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 propia vida por mí en la cruz. Esto es la fe. Jesús dijo que ni en Israel, o sea, el país, la nación que se creó bajo la protección de Dios, que Dios mismo tomó aquel paladín llamado Moisés y lo sacó del Egipto. Y fueron y caminaron durante 40 años recibiendo el maná del cielo y el agua, la roca que lo seguía que era Cristo. La roca dándole agua y mantenimiento de pan del cielo, el maná, por fe y fueron guiados y enseñados durante 40 años. Una nación de esclavos salió del Egipto y entra a la tierra prometida, una nación con leyes, con estatutos con preceptos y con conceptos que Dios le había dado durante esos 40 años en el desierto. Por la fe recibieron todas estas cosas. Por eso que en esta mañana te hablo de fe, este centurión romano, un hombre que mandaba centenas de soldados romanos, ese hombre tenía una fe tremenda que le dijo, yo puedo decirle a mi siervo, ve y va. Y a mi siervo hace esto y lo hace, pero tú tienes poder en la palabra. En la palabra tienes poder, envía tu palabra solamente y mi siervo sanará. Así es la fe que debemos tener. Tenemos la palabra de Dios aquí. Aquí delante de nosotros la palabra de Dios escrita en un libro que parece un libro cualquiera, más es la eterna fe y poderosa palabra de Dios que en esta mañana yo te digo yo he visto milagro he visto milagros en, es, eh, en mi vida, en toda mi vida he visto milagros tremendos Personas que se le han alargado su pie Aquellos que tienen que usan un zapato con, con, con unos tacos altos Con un pedazo de, de, de madera alto eh, Imitando un zapato porque tienen un pie más corto Yo he visto esos milagros acontecer Parece imposible, claro, para los hombres imposible Mas la palabra de Dios hace lo que Dios quiere que haga Por eso que dice la palabra de Dios, yo envío mi palabra y hará lo que yo le ordeno y no volverá a mi vacía Aleluya, qué tremenda y poderosa palabra de Dios Entonces ahora voy a orar por usted Y yo le digo que como acto de fe, o sea un acto que haga una manera, una forma o Una cosa que usted haga por la fe, ponga su mano en el receptor de radio que es lo más simple, lo más fácil Si no puede, doble su rodilla Y si no puede do doblar su rodilla Ahí en la cama, ahí donde está la cama O donde usted esté en la mesa Tomando tecito, usted clame a Dios Y póngase en el mismo contacto De fe que yo Para esto voy a orar Entonces ahora Prepárese, porque viene la oración de fe De andar con Jesús guardado En lo profundo Mi amado y buen Padre Celestial, Señor Jesucristo, a usted clamo en esta mañana, Padre Celestial, porque usted es el Dios de la gloria, el Dios eterno, el Todopoderoso, el cual hemos visto milagros y maravillas. Sí, Señor, y lo seguiremos viendo, porque tan cerca están nuestros milagros, en nosotros mismos, Señor, que usted, Señor, lo sabe que nuestro corazón está abierto afirmado en su palabra que así sea en esta mañana señor le pido señor amado por estos enfermos enfermos que están señor amado con tanto dolor y tanta aflicción en su vida le pido por aquellos que están enfermos de úlceras o que están dolientes también señor y enfermos del vértigo sí señor que ahora está fundiendo eso que no se sabe qué, pero usted sabe dónde está, Señor. Le ruego, Señor, por aquellos cancerosos que tienen cáncer, el cáncer a la mama, cáncer al esófago, cáncer al estómago, cáncer a la sangre, la leucemia terrible, le pido que usted ponga su mano ahora y ellos sientan su mano poderosa actuando en su vida por fe. Por fe yo extiendo mis manos y reprendo esas enfermedades en el santo y poderoso nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Las reprendo esas enfermedades y les ordeno que salgan de sus cuerpos y sean libertadas estas vidas en el nombre de Jesús. También, Señor amado, pido por aquellos que están dolientes del corazón. Sí, Señor, aquellos que tienen inflamaciones los ovarios o que tiene inflamaciones latinoides, estereoporosis, que tienen, Señor amado, tantas cosas en sus vidas. O aquellos que están, Señor, también traumados por la obesidad. Sí, mi Dios, para usted no hay nada imposible. Aquellos que tienen, tienen debilidad de memoria o que tienen Alzheimer, esa enfermedad que se denomina, denomina así, Señor, pero que tienen pérdida de memoria. Le pido que ponga su mano en la cabeza y a través de su mano poderosa de sanidad invisible le sane porque para usted no hay nada imposible y reprendo esas enfermedades en el nombre de Jesucristo. Reprendo también a toda enfermedad en los niños, eh, insuficiencia venosa, insuficiencia vascular, insuficiencia cardíaca, Intranquilidad en los niños, sí, irritabilidad en los niños también, sí, señor. Inflamación a la próstata, afecciones renales, urinarias, sí, señor. Para usted no hay nada imposible, Dios mío. Aquellos que sufren de histeria que cualquier cosa los hace gritar y llegan casi a la locura. Dios mío, en su santo nombre reprendo estas enfermedades y les en el nombre de Jesucristo. Sal fuera de estos cuerpos ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo te ordeno por la fe que hay en el nombre de Jesús y por el poder que hay en el nombre de Jesucristo y sean sanadas a distancia y cerca, porque cerca está la mano del Señor Jesucristo. Los que sufren de de hipertensión arterial también, Señor. Aleluya, porque usted es el Dios de gloria, el que todo lo puede, Señor. Sí, mi Dios, los que tienen trastornos hepáticos o heridas putrefactas que no pueden ser sanadas, que no tienen un, no tienen cicatrización, Señor, por sus llagas y por sus heridas somos curados, dice su grande siervo Isaías. Y así es, Señor amado, sánelos, Señor, y libértelos, Padre Celestial, porque para usted no hay nada imposible. Sí, Señor, le pido también por aquellos que están, Señor amado, eh, pasando por este vicio terrible, que no lo pueden dejar. ¿Quieren dejarlo? Pero no pueden porque no tienen fuerza. Vuelven a lo mismo los vicios, todos los vicios. Sean vicios de tabaquismo, sea vicio de alcohol, sea vicio de droga, en el nombre de Jesucristo te reprendo. Deja libres esas vidas. Sal de esos cuerpos, de esas mentes en el nombre de Jesús yo mismo, queden libertado por el poder de la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz en el calvario. Y sean sanados. Sean sanados en el nombre de Jesús quienes Aquellos que tienen fatiga intelectual, que sufren de fiebre Los niños que sufren de flatulencia, adultos también sufren de fatule, flatulencia O de cualquier fobia, para usted no hay nada imposible, Dios mío, aleluya Aquellos que tienen hematomas, que le aparecen hematomas en su cuerpo y no saben qué es Padre Celestial ponga su mano sobre ellos sí señor aquellos que tienen estados infecciosos o depresivos o ansiosos sí señor usted es el dios de la gloria el todopoderoso aquellos que sufren de todo tipo de enfermedades reumatoideas que están dolientes de reumatismo y que su cuerpo sufre de día y de noche arranque dios mío Todas esas enfermedades Sáquelas de sus cuerpos Y son a los profundos del infierno Para que sean quemadas Y no vuelvan nunca más a esta gente En el nombre de Jesucristo Sea libertado Libertados por el poder del Señor Jesús Aquellos esquizofrénicos Que casi están Al borde de la locura Oh Dios mío solamente usted puede hacerlo Porque en aquí en sus sagrados libros Su sagrada escritura Nos hablan de tantos casos que usted los hizo, Señor amado, volver a lo normal. Sí, Señor, como el endemoniado gadareno. Dios mío, saque todo espíritu inmundo, lo reprendo en el nombre de Jesús, para libertación, para sanidad y para felicidad de esta vida. En el nombre de Jesús, dolores de estómago, dolores de muelas, dolores de oídos, dolores intercostales en general dolores lumbares dolores de de lumbos siáticos o dolores viccionares o dolores musculares dolores neurálgicos en el nombre de jesús sale de estos cuerpos ahora en el nombre de jesús sea de los pies de las manos sea de la cabeza ahora en el nombre de jesús sean libertados para honra y gloria del señor jesucristo sí señor Le pido por también los estudiantes que le dé buena memoria para aprender, Señor, y puedan así, Señor Jesús, ellos tener éxito en sus estudios por los matrimonios o por aquellas que son parejas solamente, para que tengan una vida mejor, sí, Señor, y tengan un compromiso de verdad. Por aquellos que no, que no tienen un buen empleo, usted tiene poder para abrir las puertas y darle un buen empleo. Aquellos que tienen problemas en el hogar y en otros lugares, a los ancianos que muchas veces son olvidados. Oh, Dios mío, visíteles usted, Señor. Aquellos que sufren de violencia intrafamiliar o que están en la pobreza, en la miseria, levántelos, Señor. Sí, Jesús, tómeles de la mano, y que ellos se tomen de su mano, de su mano y no la suelten, Señor, sino que sea lleguen a usted con fe y permanezcan en esta fe se lo pido en el santo y poderoso nombre en este nombre que se ha de doblar toda rodilla en el cielo en la tierra y aún debajo de la tierra y proclamar que jesucristo es el señor para todo siempre amén y amén señor jesús Entonces, amigos oyentes, usted que recibió la bendición, usted que está llorando, usted que está temblando de emoción, a usted le pido, manténgase, sí, manténgase en la fe del Señor, porque lo que no consigues resolver hablando, lo resuélvelo orando, y lo que no consigues solucionar en pie, solucionalo de rodillas, porque lo que no consigues hacer, Dios lo hará por ti. Que Dios le bendiga, hoy tenemos culto en nuestra iglesia, reunión culto de adoración a Dios, calle José Victorino Las Tardes, número 630, la población es Pedro Aguirre Cerda, te convidamos y te convidamos con mucho cariño para que vayas a la casa del Señor. Entonces, amigos oyentes Me despido para decirles Que tengo un día victorioso Sí, eh, goza la sanidad que Dios te da Si siente algún dolor fuerte Dile, no, yo estoy sanado en el nombre de Jesucristo Porque esa es la fe La enfermedad ya está saliendo Se está retirando de ti Y ya se retiró en el nombre de Jesús Entonces nuevamente Mañana, si Dios permite, día viernes Estaremos en este lugar la Iglesia Apostólica Unicista y el programa Manantial de Fe En esta radio emisora, Radio Puente Alto 107.7 Con este pastor, el reverendo Moisés Salvear Desea que tenga una vida plena de éxito y de felicidad En el nombre de Jesús Amén